En Radio Encuentro, la primera de Peña Lorel, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí Lo Hermida. Adelante Mauricio. Buenos días amigos de la 107.3 Tu radio encuentro Estamos comenzando tu programa Aquí lo Hermida Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Grecia 6733 Les damos la más cordial bienvenida En esta mañana Un gran saludo para quienes nos escuchan a través del 107.3 para Peñalolén Y además a quienes los hacen a través de Nuestra página web www.aquilohermida.net un gran saludo para todos ustedes. Eh, estamos con algunos problemas técnicos con Internet el día de hoy. Eh, por lo cual, eh, aquí Lo Hermida está siendo transmitido a través del canal de televisión Lo Hermida Televisión. ¿ya? Así que muchas, muchas gracias a todas nuestras personas que nos escuchan a través de la web. Que esta mañana no se, puede, no se puede, pueden haber conectado a través de lo que es la señal online de la radio, ya que estamos con algunos problemitas técnicos que Jonathan me contaba que ya vamos a solucionar Muy buenos días, Jonathan buenos días. ¿Cómo estás? ¿Al 100%? déjale Ojalá todos los sábados me dijeras lo mismo ya Bueno, es parte nomás, compadre así que no se preocupe Bueno, para comenzar esta mañana les cuento de que el... ...lunes 24, estuvimos en eh, el Mesón Nerudiano... ...donde fuimos invitados por Eduardo Peralta... ...un gran trovador de nuestro país... ...y él se presentaba junto a Payo Grondona... ...¿cómo no recordar a Payo Grondona con ese tema... ...la circunvalación Américo de Pucio... La Nelly, ...la Nelly y el Nelson... Don Bosco, bueno, y tantos temas más con los que nos deleitamos escuchándolo hace algunos años atrás y ahora tuvimos la suerte, la suerte de conocerlo, ya, de estar juntitos así, mm, ya, sí, apretaditos, ¿ya? Bueno, para comenzar y recordando esta invitación de Eduardo Peralta al mesón nerudiano, los vamos a invitar a escuchar un... Un tema de cada uno, ¿ya? Vamos a ir a escuchar un tema de cada uno, primero Payo Grondona y después a Eduardo Peralta, aquí en la 107.3, Tu Radio Encuentro. Y algo más chileno y más pop. <risa> Insoportables los que dan señales claras y ponentes al país. <risa> Insoportables lo que empujan manos sean en el metro y la suja, lo que la llevan la rompen, los que se lechuban. Los íconos del flauble, corruptitos, sin poder sospechoso, los calientes, azulados Los autocomplacientes, renovados Los que explican sin que pones Los que engullen palomitas sospechosos sean los binominales con visión de bispolares sospechosos <risa> los copiones de de los dementes del y somos los que probos transparentes solamente en un poder Lo que pregona de equidad los los y los rezo. insoportables cualquiera barra brava el cartero al director insoportables los que hablan rapidito porque no les un. Por... <risa> sospechosos los roqueros gordos y farreros pasando por el aro a pancha le caro de actitud ca inchacadilla Sante in Los acuerdos Tan mamones Los consensos Sin condones Insoportables Los que muestran Las tacietas Como fotos familia Los verdad Fijoles Y gente de prolijo insoportables los pecados capitales con sus propios tribunales sospechosos lo que ahora dicen están disponibles lo que no están disponibles sospechosos los Son sospechosos lo que no Sospechosos los que tienen lado humano, vegetal y mineral. Sospechosos los que no tienen enemigos. Solo un millón de amigos. Son suportables. Fujitsuki, el doble estándar y discurso. Lo que en privado dicen chucha y en público, ay Dios, <risa> soy los clientes del partido tan versante y tan vigente, <risa> son importantes los queridos auditores que he hablado en mis canciones, los que me hayan igualito como siempre y va mejor <risa> insoportables sean estos cocineros domingueros, mergulieros insoportables los que aman las encuestas y la segunda vuelta <risa> sospechosos los que dicen los que dicen desarrollo es un despacio en situ los periodistas, los, volos, los que meten la cuchara Los que se avivan con la hueca Son los que sobran en el baile Gracias a la transición soportables los que pagan con favores El sillón el Pedro Mont. Uh -huh. Canción a tu ex marido A lo mejor alguno de ustedes A cenar, me puse furioso y triste, estuve a punto a un triste empacar, que tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta la ideas, porque es todo un gentleman, me cae viendo tu ex marido. Eu. Me invita lo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó, me cae bien tu exmarido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo, no sé por qué no cae volvemos a tu programa aquí lo hermí la 107.3 tu radio encuentro hoy tenemos un programa bastante especial por si no se han dado cuenta cristian no ha llegado ya lo denunciamos públicamente ya públicamente a cristian que me avisó muy temprano que venía ya pero algo pasó pero no es muy especial por eso ya por ahí viene cristian estamos escuchando el timbre Eh, es especial porque tenemos un gran invitado que está por llegar un ratito más Ya tenemos a don Eduardo Yáñez, eh, Invitado a nuestro programa para conversar un poco sobre lo que es su trayectoria Y también un poco en relación a lo que es la musicalización de algunos poemas que ha realizado Y bueno, varias cositas por ahí que vamos a compartir con él eh, Pero antes de eso vamos a saludar a todos los que están de santo el día de hoy Hoy día... ...Santa Sabina... ...así que... ...a todas las Sabinas... ...un gran... ...un gran... ...abrazo así... ...fuerte... ¿ya? ...de parte de su programa... ...Aquilo En ...mañana... ...Santa Rosa de Lima... ...todas las Rosas... ...las Rositas... ...un gran saludo para ti... ...Rosita... ¿m? ...en este... ...nuevo... ...onomástico... ...en este día... ...30... ...de... ...agosto... ...del 2009... ...que celebrarás mañana... ...y el 31... San Ramón Así que a todos los Ramones Los Ramones Ya que me imagino que son muchos los Ramones ¿m? Un gran, un gran Saludo desde aquí Desde la 107.3 Tu radio Encuentro También obviamente a quienes están de aniversario A quienes, a todos los que tienen un motivo Para celebrar, un gran, un gran Saludo Por ahí estuvimos la semana pasada con una transmisión En la CB también, así que un gran saludo A a nuestro amigo Raúl Acevedo y también obviamente a Claudio Martínez que estuvo ahí en ACB Televisión eh, compartiendo con nosotros en esta mañana. Vamos a ir a escuchar un tema del de invitado que está por llegar. Y posteriormente a eso vamos a escuchar también, yo creo que parte de lo que es la cartelera cultural, porque el tiempo como que no, no nos va a descansar. Así que vamos, primero, Eduardo Yáñez ella lo trata bien, creo que se llama el tema o no ella lo trata bien con Eduardo Yáñez y después la cartelera cultural saludamos detrás de la cámara a nuestro amigo Cristian que acaba de llegar así que un gran, un gran saludo buenos Cristian, días. muy buenos días. buenos días ya, bienvenido no, igual, y, y el invitado está por llegar está por llegar, ya vamos entonces a escuchar a Eduardo Yáñez, la cartelera y volvemos a su programa Aquí lo hermí en la 107.3, tu radio encuentro Bien porque lo quiere y él también la trata bien por la misma razón, se hacen cariño cada vez que siente ese deseo mágico de ser más allá de la piel siendo bien. Ella quiere pasear después que ha hecho su trabajo cotidiano. Si él no puede ir, se apenas sin problemas y dejan el paseo para otra vez. A veces él quiere dormir un poco, entonces ella no sabe qué hacer.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 de la piel siendo fiel A veces ella quiere soñar despierta y sola desea Entonces se la deja sin hacermelo drama y de pelear no hay necesidad, a veces ellos quieren pasar la tarde, la noche y la mañana sin hablar, pero bien abrazados de modo más ansioso, inventan el amor una vez más. Bien porque lo quiere Y él también la trata bien por la misma razón Se hacen cariño cada vez que sienten Ese deseo mágico de ser más allá de la piel Siento y ella lo trata bien porque lo quiere Y él también la trata bien por la misma razón Hacen cariño cada, cada vez que, es que es siente ese deseo de mágico de ser más allá de la piel, siendo piel, más allá de la piel, siendo piel. ...por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura... ...bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hola amigos de la cartelera cultural, nuevamente al aire para acompañarlos... ...e invitarlos a participar en algunas de las actividades... ...que nuestros amigos artistas están preparando para compartir con todos nosotros... ...así que vamos de inmediato a esta cartelera cultural... ...preparada especialmente para la agencia de noticias Medio a Medio... Nuestro gran amigo Francisco Villa se presenta el jueves 27 de agosto en La Barcaza, a las 21 horas. Dentro del ciclo de recitales El Canto de la Poesía, se presenta Francisco Villa en un concierto antológico. Así que ya lo saben, este 27 de agosto a las 21 horas en La Barcaza, Santa Isabel, 0350, nuestro gran amigo Francisco Villa. 21 años de truba cumple José Serpa. Y lo celebra en el Bar Raíces, Cueto, 816, esquina San Pablo. La invitación dice, amigos, los invito a celebrar conmigo estos 21 años de droga. Los espero este jueves 27 de agosto a las 21 horas. La adhesión 1500 pesos, preventa 1000 pesos. Reservas al 0888-79973 o al 092226133. Barraíces, Cueto 816, Esquina, San Pablo Este 27 de agosto entonces nos encontramos con José Serpa Quien está celebrando sus 21 años como trovador Penas y alegrías Le canto a la muerte Le canto a la vida Hay en mi guitarra Nota y poesía, Cantos de esperanza Lucha y rebeldía Yo canto esta canción Para liberar Lo que hay dentro de mí. Canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Le canto al anciano que la abre la tierra. Le canto al poeta que odia la guerra. Le canto a la madre. Que espera a su niño y al pájaroín que deje su hijo tocandoto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí tocando esta canción para liberar lo que hay dentro de mí gente que espera paciente aquel día clemente le canto que hombre que murió cantando su canto de estrellas su canto de espanto su canto de estrellas su canto de espanto yo no canto por cantar Ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Yo canto esta canción para liberar lo que hay dentro de mí. Yo canto Esta canción para liberar lo que hay dentro de mí 29 de agosto a las 21 horas en el local de la ICAL, Ricardo Camin 350 en el barrio Brasil, a una gran fiesta de G80. G80 nos dice que mucha agua ha corrido bajo el puente, la corriente ha venido fuerte en contra, pero seguimos aquí. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía luchamos celebremos unidos nuestros 5 años de existencia porque estas ganas de derribar molinos no se nos quita fácil porque estamos convencidos que la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra por eso los invitamos para que nos juntemos el día 29 de agosto a las 21 horas en la sala ICAL Ricardo Camin 350 en pleno barrio Brasil para tener una gran, una gran celebración Realba en concierto. Su presentación será el sábado 29 de agosto a las 21 horas en el Teatro Municipal de uñoa, ira Razaval 1564. Un teléfono de contacto, el 9 863 99 Así que todos invitados a compartir con este gran hombre del charango, Freddy Torrealba, en este concierto, el día 29 de agosto a las 21 horas en el Teatro Municipal de uñoa. El lunes 31 de agosto. A las 21.30 horas en el Mesón Nerudiano se presenta Felo, Pelalta y de pasadita también nuestro amigo Rodrigo Cáceres. Así que todos invitados a compartir con ellos tres, con estos tres personajes, con estos tres artistas importantes en el Mesón Nerudiano que está ubicado en Dominica 35 en pleno barrio Bellavista. El valor de la entrada, mil pesos. Así que ya lo saben, esto es el 31 de agosto a las 21.30 horas. Y hablando de Eduardo Peralta, vamos a ir a escuchar un tema que grabamos recién ahora el día lunes 24. Ahí en el mesón nerudiano cuando se presentó Peralta y Payo Grondona. Así que, no, no vamos a ir a escuchar un tema. Vamos a ir a escuchar dos temas musicales. Uno de Peralta Y uno también del Payo Grondona Gran artista nacional que está por allá radicado en Valparaíso Por ahí en Concon Por ahí está en medio escondido Payo Grondona, pero nos acompañó este día lunes 24 Ahí en el mesón nerudiano Vamos a esto y seguimos en la cartelera cultural Cierta vez Margot la pastora En la hierba un gato encontró Huérfanito llora que llora y lo entre Entreabrió entonces su blusita Puso en su seno al pequeñín a la pobrecita otro cojín. El gatito a mamar empieza, pues por su madre la tomó. Ella enternecida lo deja, así es Margot. Por allí pasó un vagabundo y hallando el cuadro de interés le fue a contar a todo el mundo y al día después Margot se desabrocha el corpiño y cuando al gato la papada del pueblo llega al nombre sin niño la la la la la la a ver la la la la la la, y Margot que es tan buena y sencilla, y piensa que su Y, y, y, y, y. A ver la la la la la la, a ver la la la la la, el profesor y sus pupilos, el alcalde, el mozo, el chofer, dejan sus pegas con sigilo, para ver, el cartero siempre ocupado, para ir a ver, no reparte ya, esas cartas que en todo caso nadie le da, pa a ver, señor Dios perdona a los monaguillos, sin chistar, en pleno ángel os abandona del altar. Los gendarmes, Incluso, ellos tan obtusos en general, Caen a los encantos bellos del cuadro genial. Con Margot de grafet sans gorsage, Pour donner la cucuta son chat. Tu les gata, tu le gata du village, Et la la la la la la, et la la la la la la la, in Y Margot es tan buena insensi, Y ya piensa que su lindo gato es la, Razón pa' que vengan de ser y ya saber la la la la la la la, a ver la la la la la la, más del pueblo las otras damas, primeras de hombres y de amor, lentamente avisan la llama del rencor, hasta que un día ellas llegaron con bastones a plena luz, y feroces exterminaron al misifus. La pastora tras llorar meses, en consuelo marido halló, y a él tan solo sus redondeces después mostró. El tiempo pasa en las memorias, el asunto se olvida ya, y algún viejo contó esta historia un nieto quizá. Margot se desabrocha el corbiño, y cuando al gato la papada sin niños a ver la la la la la la a ver la la la la la y marco que es tan buena incerna y ya piensa que gato es la razón para que engandece en mí y ya a ver la la la la la la a ver la la la la la a ver la la la la la la Me moré 40 años en la <risa> Yo la conocí y y este es el ajuste. La violeta parra. Si nadie la invitó a esta farra déjame tranquilo para el peluceo. Vuelve a tu carpa, vieja, no se ha Usaban de puntura en su repertorio nivel chile verdadero, porque nunca pudo ser ciega, sorda y muda. ¿Qué hacen mi canción? De un cantorcito, agarró el bancio que le dio Arcad y le declaro tarde, mi amor infinito que hacen mi canción. La violeta, ah. uh. Es verdad que yo no quiero a nadie. ¿no? <risa> y aunque soy de Valparaíso, Valparaíso como es eh, como los perros. Pero es amigo del hombre, desde la casa, porque de los niños, puede no ser sé, policial, labrador. Pero, pregunto que yo me hago es... Entonces, Naturaíso es capital legislativa, capital portuaria, capital cultural, capital puterío ahora con el, con ese los gringos sobre todo y la pregunta es ¿cuándo va al país va paraíso? por eso yo vivo en Kong <risa> que queda en la otra punta de la herradura oh. ah. sí. nunca tan desplazado como los del frente Quintil, era el nombre original de la bahía del paraíso eran los corsarios y los piratas los corsarios eran como la CNI de los reyes de Inglaterra y de España ¿no? tenían perlizos para cobertar para saltar Eso eran los corsarios los piratas no lo voy eran más fray, de chiquito. Y va loco allá un barco Intim. Una canción de amor y odio en paraíso común. Entre mitantes y fuelle. Me siento el nuevo popelle. Descubro estatuas humanas. de libros y discos mil perros pagos a discos? me bajo en bellavista de un trole y en doble pista pesco con el malgón y si ya no pienso en un Romanía Camucho cambucho y un souvenir medio tucho. <risa> en cualquier plaza un atraque, si esto sigue en mi mandraque, puede ayudarlo, bucía, a respetar la alcancía que se ha sido vuelto atorrante por los moles elegantes. Quintil. Primer quintil. Quintil. Amor a mí. Por la cuneta en patrimonial pando un hueco cultural turismo al borde costero al pago de los bomberos me da pena el membrillo de cemento una caleta sin brillo ni sustento no olvido calle serrana tan de a două mani incendiada vuelva a la plaza victoria caminando Con tus leones sin gloria dormitando Grafites en las fachadas apagadas Vientos hoyos de calzada malociadas han vuelto predicadores y cantitos En busca de apostadores de territorio. de pan batido me doy el bogarim muy sorprendido quintín. <risa> primer Quintín Quintín amor a mí hacia tisada vitrinas saturadas fritando En las cocinas de las varas, los cesantes hacen nata todo el día, el sexo puber sea barata, no es tu día. Por la basura, el deporte placerino, todo me importa un de playa en chino. <risa> ya por la costa negra, muelle varón, los carros por manineras o cinturón, raza salvadora ayer de es mi lugar, feria, mi tíne, que pende pa' cantar tin. Amor a mí. Volvemos a tu programa, aquí lo del mío, de la 107.3, tu radio encuentro en esta mañana de sábado 29, 29 dicen, 29 de agosto. Ya ha llegado nuestro invitado, ¿ya? muy buenos días Eduardo, ya te habíamos presentado, que venías. Ya por digo, sí. Hola Mauricio, eh, qué rico estar aquí, y hola, ¿tú te llamas? Cristian, Cristian, Cristian. Cristian. un nuevo amigo. También saludamos a Cristian que también llegó, ya parte importante del equipo, ¿Mm? atrasado pero llegó, ya lo denunciamos hace rato, así que no hay problema. Sí, ya, ya, ¿Ah? ya lo habían comentado, llegamos un poco tarde por, por ¿En el ¿en tráfico. Sí. <ríe> sí. <ríe> pero es parte, es parte de lo que va sucediendo aquí en la radio, esto de estar en vivo y en directo Ajá. a las 10 de la mañana, ahora son las 10.41 minutos ya. ya, cuesta levantarse en realidad el día sábado ¿eh? Eso es verdad, ya hay, hay que decirlo así. Bueno, vamos a conversar esta mañana con Eduardo. Un poco de... Bueno, conozcamos a Eduardo Yañez parte muy, pero muy importante del, del cuento, ¿no? ¿Dónde nace Eduardo? Yo nazco... Yo nací en Chillán, pero al otro día ya estaba en Campanario. Yo soy de Campanario, octava región. <coughs> Queda del, de la cartera panamericana, punto más o menos medio entre Silla y Los Ángeles, 20 kilómetros hacia la cordillera de los Andes, Campanario. Bonito lugar. Sí, es bonito, de... hay hasta agua por ahí, este. está 7 o 8 kilómetros hacia el norte o un poco más, el río Itata, y hacia el sur, el río Laja. Ah, oh, perfecto. Y, y varios canales de regadío entre el Itata y nosotros, tres canales que son una maravilla igual. Entonces hay está agüita. ¿Ahí nace tu, tu sentido de la música? ¿Ahí nace tu gusto por la música? Sí, pues supongo. Mi papá tenía un gran talento musical, pero él no lo desarrolló. Algo de piano parece que, que alcanzó a estudiar. Y mi mamá era loquita por la poesía. Entonces ahí están las dos vetas, yo creo, de, de mi persona. La música y, y la poesía. Betas importantes. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo llegas a Santiago a, a, a cantar o llegas a estudiar? Llego a estudiar el año 63, tenía 15 años y llegué a un colegio, un instituto comercial que era dependiente de la Universidad Técnica del Estado de ese tiempo y ahí terminó mi segunda, a mí no me gustaba la contabilidad pero mi papá como quería un heredero porque él era contador me eligió a mí Era del privilegiado entonces más o menos claro. más o menos, pero también aprovechó de que yo quedé repitiendo en, en Segunda Humanidades entonces él como que tenía en la mente, somos siete hermanos a este lo agarro hijo y me agarro y el pobre no vio satisfecho a sus ideales porque yo no, nunca llegué a ser contador pero en fin, aquí estoy siete hermanos sí. ¿cuántos de ellos en, en la música? Ahí, ahí, habemos tres en la música. Los cuatro menores somos artistas, que es Pedro, Eduardo, yo, Patricia La Paca, La Paca, es decir, que es pintora, una maravillosa pintora, y Fernando, que es payador también. Ya. Pedro y Fernando, payador. Así pues? Tú tuviste todo un desarrollo fuerte en los años 70 en la música. ¿60? 60, 70 en realidad yo empecé yo empecé a hacer canciones por ahí por el 67 y el 71 fue la fue cuando hice esa canción que que gente parece que conoce que es nuestro cobre y después seguí, seguí siempre haciendo canciones pero yo recién eh, me subí al escenario por decirlo así el año 80 bastante estimulado por, por mi hermano Pedro que yo no daba un peso por mí arriba del escenario y pero ahí me empecé a, a proyectarme, digamos, más profesionalmente, así que... Bueno, aparte de nuestro cobre, tú, yo bueno, creo que fue una canción emblemática que, que por ahí vamos a ir a escuchar de ahí un ratito más, ¿eh? que nuestro amigo Jonathan tiene ya en, en su parrilla programática, porque en realidad le hemos pedido a Eduardo que trajera la guitarra para poder cantar, pero anda medio afectado a la garganta y eso lo entendemos, porque además también es, es bastante complicado... Dentro del programa pedirle a un artista que venga a cantar porque lo hacemos muy temprano. Muy... Los artistas como que... De no, yo la, la, yo la verdad. La, la garganta anda como medio... Yo estoy levantado de las siete y media de la mañana por si acaso. ¿eh? Somos, somos dos, <risa> somos dos. <risa> Pero tú claro, tuve que hacer un, una, un par de cosas y por eso no llegué a la Pero aquí estoy. Pero aparte de nuestro cobre, hay un montón de canciones más que tuyas que, que son conocidas. Sí, hay por lo menos 82 personas que las conocen, sí, eso es verdad 83, 84, 85 86. Ya vamos a ir. Claro, hay que, por ejemplo, bueno de las canciones que han sido grabadas eh, hay bastante pocas, que es Nuestro Cobre, bayún después Es eh, Tu Cantar, del Grupo Ortiga, que en los años en, en la década del 70, post Golpe Militar, fue como bastante conocida sobre todo en el círculo universitario hay un tema que grabó Cecilia Cheñique que es Tiempo Fecundo que incluso parece que le gustaba mucho porque le puso a, esa, a su cassette, le puso tiempo fecundo, tiempo fecundo. es muy, muy hermoso para mí. Y, y hay un long play que es poco conocido, que, que salió en Europa, durante pleno gobierno militar, un día el 76, mandé un cassette hacia afuera con, con canciones que eran como, como de lucha, ¿sí? ¿No? críticas del momento y todo eso. Y por supuesto imposible de reproducir aquí en Chile. Uh -huh. Entonces afuera se hizo un long play. Y ahí grabó Kila. Bueno, es muy bonito para mí también haber reunido a, a esa Pleiade en, en un long play con puras canciones mías. Y ahí estaba Kila Inti Intigiwani, Ángel Parra, Isabel Parra, Patricia Mans, Marta Contreras. ¿Qué, ¿Qué significa todo que tú me estás diciendo para ti en, en tu ser interno que... Que estos grandes artistas tomen canciones tuyas y las interpreten. Es bonito, sin embargo, solo fue eso. Solo fue eso y, y son canciones que, que son parte del pasado de alguna manera. Algunas, algunas tienen vigencia, como por ti vamos a vencer de Infinimani, que a mí me encanta. Esa canción. Pero no puedo decir que ellos interpretan canciones mías más allá de, de esos temas. Además no yo no he visto que jamás la haya cantado en público. Ya. Yeah. Entonces es un testimonio bonito, pero no es más que eso. ¿Y hoy día hay lucha todavía en tu canción? ¿Hay, o, o estás dedicado a, a componer? ¿Todavía estás componiendo? ¿Estás haciendo creación? Sí, pues claro que estoy haciendo creación. Uh -huh. Bueno, hay una cosa con las palabras, porque yo no, no sé muy bien qué es lo que dijiste. Uh -huh. cuando dices lucha si te refieres a la lucha política uno siempre uno siempre está en lucha de alguna manera uh -huh. por ejemplo en, esa, en ese long play que yo hice había una lucha política directa uh -huh. igual yo nunca nunca me ha gustado la idea de de abanderizarme en la canción a tal punto de que, de que yo canto para los míos contra ellos no, yo siempre felizmente tenía una visión del arte donde uno le canta a todos uh -huh. sencillamente por mucho si yo tengo algo contra ti por ejemplo yo te canto y tengo que llegar a tu corazón por ¿Sí? supuesto claro yo, yo soy poeta también entonces ah, bien, tengo tengo claro. sensibilidad y cuando claro. yo te pregunto la lucha me, te pregunto hay hay alguna lucha que se que, que tu troa que tu poesía que tu música esté dando hoy día o, sí, pues, o claro eh, yo creo que yo creo que, que yo estoy en No sé si llamarle lucha, pero el, el, la esencia de mi canto sí. tiene que ver con, con el deseo de, de llegar al corazón más profundo de la persona. Eso quiere decir que eso pudiera revolucionar la vida de esa persona. Por supuesto. Conectarlo con sus emociones, eh, a darle a conocer eh, muchas cosas... que es que lo que pasa es que estamos en una sociedad donde hay muchas eh, razones para no conectarse con su propia emocionalidad uno se, se robotiza, se animaliza estamos distraídos de nosotros mismos claro, más o menos eso entonces yo creo que y aquí uno trabaja a corto, largo mediano plazo y, y hace la eternidad también, porque si mi canción en 200 años más puede emocionar a alguien, bien Gracias por compartir eso con nosotros Con la gente que te escucha y, y Mauricio decía que íbamos a escuchar un tema ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Vamos a escuchar nuestro cobre? ¿Ya? Ese mismo Ese mismo ¿Ya? Te Sería bonito ¿Mm? escucharlo ¿Vamos a escucharlo Jonathan? ¿Ya? Aquí en la 107.3 Tu encuentro Y volvemos enseguida de todo un pueblo pobre nuestro pobre nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras cambiado por dinero no era chile quien bebía de tu sangre no eran los ponían en contra de los pueblos recibe emocionada con vino y con guitarra son tus dueños los mismos que murieron porque no te llevada y de aquí ya no te mueven ni con sables ni tanques ni vetral I'm Saldrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores. Para siempre el cobre está en las manos de los trabajadores. Bueno, ya escuchamos nuestro cobre, temazo decíamos recién. Sí. ¿Mm? parece que la chunté muy buen tema muy buen tema y aparte de eso que está hecho dentro de un momento político, social en Chile súper importante claro, muy, ¿Mm? muy importante además yo, la dicha que tengo yo es que además 30 años después la, la grabé yo parte más importante claro, aún eh, para mí es, es precioso además con los arreglos fueron de mi querido amigo Fernando Carrasco, el Guaso Carrasco Y incluso él me decía cuando yo, estábamos grabando y yo estaba grabando la voz, después como dos tomas, me, me retó. Me dijo el tema, ¿puedo decir tal cual lo no ¡Weón! Me dijo. <risa> <risa> <¡Hueón>! me dijo. <risa> el tema es tuyo, me dijo, no de quilapayún. Pues parece que yo trataba de poner la voz como más.. Como los kilos, como los kilos entonces claro y yo yo soy una persona más más bien más bien suave me enojo a veces claro más bien entonces claro la canción la hice yo salió no claro es como un himno para mucha gente hace poco hablaba un minero que decía que, que él bueno con toda autoridad decía a él es un himno para nosotros que y ocurre la, la curiosidad que jamás la he ido a cantar yo a, por ejemplo a Chuquicamata Montezuma y yo a pesar de que el cobre está también en Rancagua y todo eso sí. ahí felizmente un par de veces he ido yo digo enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte claro sí, me refiero más bien allá así como, sí, como simbólico pero jamás espero antes de morirme que después sería difícil sí eh, ir a cantarla allá ¿sería la gracia? sí sería la y... gracia sacar un video allá sería oh, Un amigo en Antofagasta me pegué sí. la volace, pero rápidamente claro sí. entonces claro yo, yo la hice de, desde desde donde uno hace las cosas porque tú eres poeta mm, ¿no sí. tú decías que tenías amigos allá? tengo amigos en Antofagasta así que mira. vamos a pedirle que mira sería interesante ser tu, un... tuvimos invitado a un encuentro de centralización poética esta semana está haciendo en Curicó ya, y ya, ya. hace un par de meses fue en Antofagasta Y se reúnen los poetas y están en coordinación con la mina, incluso hay aportes también de la mina para llegar a los artistas, así que vamos bien a, Mira, sería interesante sí, armar sí. un proyecto allá. Bien, Ir, irse bien. a dar una vuelta allá a las playas, dicen que está remodelada la rambla la orilla. Ah, así que sí, ¿no? está todo hermoso para saludos a Antofagasta ya. también. mucho pero muchos <ríe> saludos a Antofagasta. <ríe> saludos <a> <ríe> Así que a moverse Cristian. Ah, y, a moverse, y para Ya para y hacemos ya. un viaje ahí con, con Eduardo Yanni, y vamos a ah, grabar. Y, grabamos un videoclip y todo. No, sería mortal, sería mortal. Si hay que producir, ¿Mm? si nos quedamos en, como sentados y estancados, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que tratar de moverse, hay que difundir, hay que buscar los acuerdos, yo por, creo que. Claro, por eso, salud. por eso, salud. salud. Con agüita no va a estar ahora en la mañana, sí, porque le vamos a hacer. Ah, sí. Importante lo que tú estás planteando ahora, este asunto de, de difundir. Uh -huh. ¿ya? Y para esto hoy día nos estamos sirviendo por decirlo de alguna forma de todos los medios al menos nosotros como como programa aquí en el medio y también como ACB televisión ¿ya? en torno a medios inscritos como es, puede ser el, la página de Perrerac de nuestro amigo Spartacuar sí, página como ACB televisión como canal de televisión y ocupar todos los medios de comunicación disponibles mm, todo, o sea, hoy día es distinto a lo que se veía hace 30, 40 años en el siglo pasado, como podemos decir, pero estamos en el siglo XXI claro. y hace uh -huh. 8, 9 años ya estamos en el siglo XX. Entonces, cambiamos de siglo, hay otro milenio que está comenzando y hay otra forma de hacer las cosas. Claro. Hoy, hoy día aquí en el Chinco de Peñalolén, por ejemplo, se está desarrollando el Cabildo Cultural. Ah, hoy, y están hoy, hoy, hoy, hoy en la tarde. desde las 3 y media hasta las 6 de la tarde. Y están invitados todos los artistas de Peñalolén y toda la gente que está haciendo cultura aquí en Peñalolén a conversar, a debatir y a hacer propuestas. Uy, yo a mí me ah, habría ahí. encantado ir. yo tengo que as, tengo que ir arrancado ahora. Uh -huh, Mucha pena. En esa tierra vive mi niña. Ah, ya. Sí, yo tengo un poema que se llama así. Vive allá en. Y te lo sabe, ¿no? Gran... Granero. No, en esto. <risa> andamos sin. No sin andamos preparados. Preparado. Andamos preparados. Tenemos. Sí, sí, yo creo que es importante ocupar todos los medios y más que nada, obviamente, la difusión... de todos nuestros amigos. O sea, aquí lo olvidamos como programa hace lo posible para todos los medios. Uh -huh. De repente no funciona, de repente no funciona, porque es importante eso poder eso que tú mismo decías, al aire, eso eso lugar. de ser amigos, de no tener enemigos. Claro yo, yo creo en eso. Yo creo que uno, bueno, me, me, me he empapado mucho de, de estas ideas, de estas benditas invasiones orientales de repente que, que están tan de moda, esta cosa como espiritual, ¿sí? sin y no olvidar que somos personas que tenemos que, que comprar el pan todos los días y que hay una situación que no es muy justa a veces claro sí. pero efectivamente por ejemplo eh, el vivir en un clima de guerra permanentemente a mí me parece negativo y por eso yo creo que es bueno es bueno ese mensaje de, de gente como Gandhi como Martin Luther King Que siempre habla del adversario Como una persona que hay que ganar en el corazón eso A mí me, me gusta esa idea Por la sencilla razón de que esa otra persona También es un ser humano Que tú de repente ganas de matarlo Claro que ganas de matarlo Pero el siguiente paso Por eso se dice que mejor contar hasta 10 Uno, Uno se da Además hay cosas que ya están demostradas Por ejemplo, lo que te indigna a ti de esa persona Necesariamente es porque tú También tienes algo en tu corazón De eso mismo que tú no quieres Por eso te indigna. Claro que sí. Tú proyectas eso culpándolo a él, entonces te liberas tú de culpa, más bien de responsabilidad. Son esos trucos, esos juegos que son verdaderos y que se han ido descubriendo con el tiempo. Sí, son bastante importantes en realidad en la vida personal de cada uno. Claro. O sea, entonces de, a la hora a de que se habla. Aplicándolos. A la hora de que se habla de la construcción del hombre nuevo, bueno, construyamos el hombre nuevo. Partamos por, partamos por mí, por Exacto, no es la construcción del otro como hombre nuevo Primero tengo que partir yo construyendo <risa> sí, con Eso me parece Eso me parece importante Ahora respecto eh, Respecto de la, de la difusión Yo creo que programas como estos son, son sensacionales son, Están cumpliendo una labor Grandísima En el terreno social Porque también en nuestro país Hay una deuda En el sentido de que nosotros los artistas Chilenos No, no tenemos la primera prioridad nuestra patria y eso, y, eso, y eso está mal se prefiere a, a otros antes que nosotros en la televisión y en la radio ¿a qué se debe eso Eduardo? yo creo que se debe no sé a qué <risa> eh, es, es la forma como está estructurada hasta el día de hoy la sociedad humana ¿sí? en donde todavía no están los pies para abajo y la cabeza para arriba eso es lo que yo entiendo Eh, se habla de nuestra patria, se habla de valores humanos, se habla de derechos humanos, se habla de que los pobres no pueden esperar... ¿Cuánto, ¿Cuándo dijo el Papa eso? En 87. ¿no? 87. ¿Van cuánto? 22. 22 años. O sea, que pueden esperar. ¿O? No, y van a poder... Esperar? Esper tienen más sí. capacidad de aguante. Pueden esperar. Entonces... ...es cómo vamos en el fondo... ...ya para no ser tan crítico, en ...cómo vamos... Eh, ...o sea... ...la primera pregunta que yo me hago... ...y se la haría a la humanidad... <risa> ...es si uno habla por hablar o no... ...claro... ...los políticos... ...y, y yo también... ...los curas los políticos, los sacerdotes... ...bueno, los curas son sacerdotes... ...cualquier persona... ...los ideólogos, los gurúes... ...los profesores... ...mujeres, niñas, hombres... ...si uno habla por hablar... Si uno no habla por hablar, entonces está la sociedad encaminada a humanizarse, sí o no. Y eso me parece importante. Yo, yo por lo menos creo que, que me gustaría creer que vamos avanzando más que retrocediendo. Entonces, por ejemplo, yo aspiro que mi patria me acoja alguna vez me acuerdo que conversando con gente llegábamos a la conclusión de que si no éramos hijos de Chile, bueno, seamos padres de Chile ¿no? <risa> claro, <risa> le ser claro, si, si, si Chile es un niñito que hay que educar que hay que criar, bueno, eduquémoslo si Chile es un padre al que nos podemos acoger bueno, que nos acoja entonces parece que hay una doble cosa de que es padre e hijo al mismo tiempo el tema, el tema pasa también por preguntarse Por estar consciente Si, si efectivamente el tema del discurso está eh, Destinado a provocar Una transformación en la gente Tú decías eh, yo, yo no hablo por hablar yo Me acordaba del invitado que tuvimos hace un par de semanas que, que decía Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Sino porque hay un mensaje Y una lucha que es presente Que tengo en lo personal Que quiere transformar lo que está pasando Claro. Así. Hay todo un sentido de, bueno, parte por, por lo que tú decías recién, esto de, de la transformación de, de hombres viejos a hombres nuevos, mm. la creación de este hombre nuevo que, que un, quizás es un, una frase cliché que se está ocupando hace muchos años atrás, ¿ya? pero yo creo que nadie en, o muy pocos han entendido un poco lo que decía Eduardo recién, o sea, para crear el hombre nuevo, primero debo crearme yo. Ya al crearme yo lo estoy construyendo. Porque si no parto por ahí, es como... Claro, es paja molida. ¿no? Es, es, es parte del discurso nomás. Claro, claro. Hablar del hombre nuevo así como, como para afuera. De ¿sí? ¿No? es que el otro lo sea. O ir, no sé, pues dándole otro tipo de características a este hombre nuevo que, que no corresponde. No sé. No sé. Ya, políticamente se ha usado mucho el término el hombre nuevo. Pero y además yo, tenemos yo, yo una no, bonita... Yo no sé, hay muchos de esos aquellos que han dicho el hombre nuevo hoy día... ¿Serán hombres nuevos después de tanto decirlo no? Esto del Bicentenario nos trae también una, una, una <coughs> posibilidad de construir, claro. de, de decir, oye, estamos ya viejitos, 200 años, un país que no es nada comparado con la historia, de, a lo mejor, de España, de Francia, Inglaterra, otros países, que pasaron también por guerras, que pasaron también por situaciones. A nosotros nos tocó sufrir una dictadura terrible, pero quizás eh, es... El, el último sufrimiento que este país eh, va a recibir entendiendo que estamos sufriendo con la pobreza entendiendo que estamos sufriendo con el trabajo entendiendo también que nuestros hermanos mapuches están sufriendo ya en el sur y que palabrería, palabrería palabrería la situación sigue en conflicto hay hermanos en este país que se están enfrentando yo creo que eso es, eso es terrible, o sea y que lejano se siente a, a esta conversación que busca la paz, que busca la armonía, la, la armonía y, pero también tenemos que hacernos presentes y, y decir ese tipo de cosas que están sucediendo no hacernos los locos, digamos de, bueno. con la situación así es, Paya pues. bueno, hoy día Eduardo Yaiz, ¿en qué está? yo, yo estoy eh, terminando el octavo semestre compadre de mi carrera pedagogía en música, me puse a estudiar así como los jóvenes de 22 años yo también tengo 22 años en mi corazón bueno. ¿sabes lo que pasa? que eh, yo me acogí a la ley Vález. ¿Ya? ¿cacháis la ley Vález? Sí, señores auditores uh -huh. cachan la ley Vález, la ley Vález? <risa> ¿Qué, ¿Qué lenguaje más académico claro, en la ley Vález eh, determinó que unas 30.000 personas más o menos eh, han sido reconocidos como víctimas de de atropellos, algo así, de a los derechos humanos por parte del, del gobierno militar. Entonces tienen derecho a una reparación. Bueno, yo estuve preso como dos meses, me echaron de la U, un, un par de cosas más. Entonces eh, puedo, pude retomar los estudios que fueron cortados el 11 de septiembre del 73. Entonces la vida me regaló... Esta dicha de poder ahora ser universitario desde el año 2006. Y estoy en el último año. El compañero. último año. Sí, ha sido maravilloso esto de poder tener compañeros de, como te digo, de 23, 24, 25 años. Compañeras y compañeros. Me he enamorado de todas mis compañeras, por supuesto. Me imagino. Pero es como también uno se enamora de sus hijas. Eh, Que uno se la de la belleza, eso sea, no quiere decir, que uno no puede ser amigo de, de, la, de esas personas, maravilloso. Y mis compañeros, mis hermanos, mis hijos diré, también. Pero eh, con todos hemos logrado una relación eh, muy hermosa, muy fraterna. Me han acogido como uno más. Y yo también lo he acogido. Hay una relación muy, muy rica. Y, y precisamente ahora, sobre todo en el último semestre, ya se nota esa como tristeza de llegar al final de llegar al final y la alegría también porque eh, <coughs> yo les he dicho más de uno que al, al día siguiente que yo termine el cuarto este semestre yo me, me voy a morir no, que al tercer día voy a resucitar si son las <risa> está todo arreglado sí, sí. <risa> acepto sé sí, que estoy en eso eh, algunas actuaciones están vendidas el 9 de octubre estoy en la barcaza si se puede no, eh. por supuesto el 12 de septiembre. De octubre, ¿a, qué hora? a las 10 a las 10 de, de la, noche. la noche, sí. Y el 12 de septiembre estoy en Concepción, en un local, teatrito del de, de Centro Cultural de Artistas del Acero, o Un lugar muy, muy rico así. así. que estamos cantando, vos. Qué bueno. ¿Sí? Haciendo qué música. bueno. Ahora me quedé pegado con el asunto de, de lo que decías, de volver a ser estudiante. Y, y con esto de, de que hoy día, no sé, pues, a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Vaya a ser compañero de curso de Eduardo Yañez. Y digo, Chu, güey. Oh. Oh. <risa> <risa> es así, más o, menos, más o menos como cuando lo conocí. Oh. <risa> de que tu <tocado>, era él. <risa> ah. ¿Ya? Eh, o sea, sí. Creo que hay una cuestión súper importante porque creo que tú también lo debes sentir en torno a a que los estudiantes o tus compañeros en realidad ya tienen un montón de cosas de las cuales tú te puedes nutrir por su juventud y todo eso y ellos claro. también tienen otro montón de cosas que nutrirse de ti en torno a toda tu experiencia o sea así ha sido ¿Mm? entonces me encuentro que esa cuestión es así, súper rico así sí, ¿Mm? ha sido esa relación bien. que se puede dar bueno ahí ¿Mm? ha pasado de todo porque efectivamente no, no todo el mundo porque yo tampoco soy súper conocido yo soy conocido por lo no tanto o sea realmente Eh, yo sé que en Punta Arenas hay como cinco personas que por lo menos me conocen pero yo no tengo la fama que tiene la nuestro sé. así que pero igual hay gente que me conoce, y igual en eh, has, ha habido de todo en eso con gente que me ha dicho de otros cursos, oye tú eres el autor nuestro color? mira sí, oh caracoles secas. lo hice un día que estaba aburrido ¿eh? sí, así como otro que no tenía ni idea, con pues, naturalmente ¿sí? Otros que, otros que habiendo sabido lo toman con absoluta naturalidad por ejemplo yo me acuerdo en los dos tres primeros meses eh, yo luchando con mis compañeros para que me trataran de tú qué tanto con usted? Don Eduardo olvídate si a mí jamás me eso, eso me acuerdo que fue parte también de nuestra primera conversación ah, claro dime Eduardo <risa> sí la, mis hijos me dicen, dicen Juaco. entonces yo no tengo costumbre de que me traten de, de usted me, me, bueno me cargan Pero ya con el tiempo no había ningún problema, todos me de Eduardo para arriba. Incluso me acuerdo que, que varias veces en conversaciones en el curso o, o, o asambleas de la escuela, yo sacaba relucido de repente eso de que bueno, yo en realidad soy mayor que usted, era como una muletilla. Y de repente un compañero me dijo, oye Eduardo, déjate de hablar así, no seas es estúpido. ¿De hablar así? Vamos a escuchar un tema, Eduardo a ver, Ahí tenemos la, la, la parrilla de los temas que, que tenemos en este momento ya Que son básicamente los temas de ¿Por qué reclamo yo? Ah, bien ¿Mm? eh, Elige y le yo decimos a el hijo, usted Usted es el autor de todo eso, así que Mira yo lo que creo A ver qué escuchamos Bueno, más de alguna vamos a escuchar más, más de dos o tres, supongo Sí, porque también no, no, en realidad, nos están quedando con 15 minutos del programa. ¿Es que hacemos... Podría ser la última. <risa> no, no, no. Escuchemos Ella es una flor recién despierta y tú se la dedicas a tu hija. Oh, pero por supuesto. Se la dedicamos ¿ya? a nosotros. Y yo a, a nuestra hija. 6, ¿Ya? ¿La encontró, amigo? Perfecto. Entonces, vamos al tema musical y volvemos a tu programa Aquí de Miel en la 107.3 Tu radio. Encuentro. <risa> Hace mucho que respira Ella es un mundo tan esbelto Tan delicia y poesía. Ella no conoce tantas cosas Y es tan dulce que se enoja Y se sonroja cada vez Que el señor que cuida el universo No hace por su piel un verso Y pone música después paz suyyo entusiasmo y su secreto es intransable y un enigma y un porqué yo amo sin venida y sin remedio y bendigo cada día a ese dios que la pru del che da vida y alegría yo amo sin venida y sin remedio y bendigo cada día de Dios que la protege y le da vida a mi alegría. Ella es como un día que se asoma, un paisaje y sus albores mirada tan temprana con su aurora y las canciones Luego se levanta un sol sediento de alumbrar cualquier momento sin que importen las razones La divieza fiel de su presencia ilumina la existencia de todo eso que ahí está como es este juego que no es diálogo ni es ruego sino ella y nada más Yo la amo sin medida y sin remedio y bendigo cada día a ese Dios que la protege y de la vida y alegría Ella es impresión que no resulta para detener ningún desvelo Ella es juguetona y no descansa y su manera siempre avanza, y bien que así pueda ocurrir. Yo la amo sin medida y sin remedio y bendigo cada día a ese Dios que la protege y le da vida y alegría. Volvemos a tu programa Aquilo Olmida, en la 107.3 Estábamos conversando un poquito de un correo que nos llegó de nuestros amigos de eh, ND Televisión, de allá de, de Mayoco, donde está nuestro amigo Sergio Ferrada, ¿sí? que nos envió una invitación para un evento que se va a realizar este otro. Este otro sábado, el domingo, el sábado 5. ¿sí? ¿Ya? Eh, entre las 15 y 21 horas allá en. Me imagino que en la que las dependencias de, de la parroquia de, de Mayocó, donde está ubicado el canal 42, que también tra transmite a, online, así como lo hace a de Televisión. Y ellos han tenido una suerte de perseguimiento, podemos decir, de, de molestia, ¿ya? De, un, de un empresario que es dueño de uno de los, de uno de los canales de cable de, de la zona, ¿Ya? ...y que los denunció a la Subtel por estar haciendo televisión abierta... ¿Ya? Eh, ...conversábamos recién nosotros que, y le contábamos a Eduardo... ...de que hoy día no existe una ley para los canales comunitarios... ¿ya? ...no así para las radios comunitarias que sí estamos normados... ...y si sí hoy día se está viendo incluso en el Senado una nueva ley de radios comunitarias que no nos favorece mucho, pero... Pero, por lo menos. La, pero por hay lo una menos, norma, está a, rayada la cancha. La cancha ah, está rayada. Uno ¿ya? igual puede salirse la cancha de repente cuando está jugando al fútbol. Se, claro, se arranca, se hace nada claro, y sigue corriendo, ¿ya? no va. Puede que el árbitro el, no nos no vea. Mientras el, el árbitro <risa> no nos vea, no hay problema. ¿ya? Pero dentro de lo que son los canales de televisión comunitarios, no existe una ley. ¿ya? O sea, cualquier vecino que tenga las posibilidades de colocar una antena de tener los equipos de transmisión puede hacer televisión abierta ¿ya? obviamente no ocupando los espacios de los canales ya establecidos ¿ya? Uh -huh. digamos, ¿cuántos? como cinco canales en la señal abierta creo que son ¿Mm? ¿En, en Santiago que ¿Mm? sí, yo no tengo televisión ¿Sí? así que no... oh pobrecito <risa> No, no consumo. Hay televisión en mi casa, pero no me he puesto a contar. Bueno, eh, eh. no ves no, no oh, las telenovelas. No veo las telenovelas. Hoy están tan buenas. <risa> la Marichu. El, oh, eso es medianoche se, la, la la la la lo, medianoche. se llama la. Terminó allá la Marichu. Medianoche se llama la telenovela el canal Z ¿no? Medianoche, medianoche. Okay. No, pues, es un tema de los lo... <risa> no, ¿Eh? de los no, nocheros no, no, No, y Tele13 es la teleserie que están dando en, en el canal 13. Ya, ya. No, hay que ver, hay que ver los PELS. ¿Mm? Los oh. fabulosos oh. PELS. Los estupendos. Así creo que se llaman. No, no, no sé. Bueno, purita... el caso es que esto... Este ya es sí, te, te, no, no, no. ¿eh? Bueno, el caso es que este caballero está este caballero. haciendo la denuncia a la subtel para sacar el canal. Ya. Y ellos han hecho... Van a comenzar una campaña esta otra semana. Ya, el 5 de septiembre desde las 15 a 21 horas ¿ya? para ir a, reuniendo firmas me imagino y todo eso lo que significa hacer una campaña de apoyo al canal lo cual me parece muy correcto ¿Mm? eh, nos están solicitando a nosotros que invitemos a algunos artistas amigos eh, sería genial si pudiera estar pasamos la pelota al tiro ¿cuándo es ¿Ah? el 5 el 5 de septiembre nos dicen que invitemos si podemos contactar a Raúl Acevedo y que nuestro director de la radio está gestionando la visita de Pancho Villa y de Manuel García ¿ya? y que como también son amigos del programa sí podemos eh, echarle una ayuda también con eso. ¿Mm? así que bueno, toda nuestra fuerza, nuestra energía a nuestros amigos de ND Televisión, Canal 42 de Mayoco y obviamente vamos a hacer todo lo posible por estar allá y vamos a hacer todo lo posible por eh, invitar a algunos amigos Artista. artistas que puedan venir a, a acompañarlos ¿ya? y vamos a ir obviamente a, a cubrirle el, lo que allá vaya a suceder uh -huh. ¿Mm? nuestro apoyo desde aquí a eh, mayo exactamente que va. ¿Ya? importante apoyar a los chiquillos porque yo contaba recién parece que lo contaba en off para nosotros nomás ¿ya? de que eh, este canal lo, lo inventó un curita oh, que sí. es parro ¿Mm? claro. ¿Ya? que no me acuerdo cómo se llama ¿ya? Eh, ni sale el nombre tampoco eh, y eh, él colocó las lucas para hacerlo ¿ya? y ha hecho todo un trabajo social con el canal ¿Mm? entonces es súper importante eso dentro del sector de Mayoco, mm. donde hay mucho no sé, eh, temporero trabajando y, y mucha gente de esfuerzo en realidad ah. ¿Mm? en general no, y el es tema de que... la libertad de expresión <coughs> De nuevo nos topamos con... Nos el... volvemos a topar con el mismo no. tema. O sea, que, que es tema tra que hemos tratamos de ser un país falta. desarrollado, que no. mira hacia el futuro, que, que lidera todas las conversaciones, pero, pero aquí en Chile el tema de la libertad de todavía eh, depende de quién tiene el poder. Claro hay, hay, claro, hay altos canales abiertos, pero no está bien repartido el, el juguete, parece. Claro. Ese es el problema. Bueno, también recordarle a nuestros amigos auditores que mañana a las 12 del día, ¿me hiciste en Villa En Villa se va a realizar el aniversario del día de los detenidos desaparecidos. ¿Mañana? Mañana a las 12. En Villa hay una ceremonia donde no van a asistir, por supuesto, sacamos la cuenta de ningún candidato presidencial porque están todos ocupados en el tema de sus compañeros tratando de liderar Chile. Es lamentable decir que liderar Chile significa olvidarse del tema de los derechos humanos que va a ser permanente tendrá que ser permanente si queremos ser un país desarrollado. Exactamente, importante señalarte que este tema, eh, el Día Internacional de los Derechos Humanos se está celebrando en Chile desde el año 2006, ¿ya? Eh, recién ahora, ¿eh? y los detenidos desaparecidos ya llevan harto más que eso, <ríe> pero bueno, es parte de la vuelta a la democracia y es parte de toda la las conmemoraciones que se han ido habilitando de alguna forma después de en los últimos años claro ojalá que la conmemoración también signifique una concientización, el tomar conciencia de que ese tipo de cosas no deberían volver a, a pasar y los vecinos de Piñalolén tienen aquí bastante cerca de la Villa Grimaldi así que invitados todos a participar mañana de este, las 12 del día sí, por ahí ah, tenemos una, una visita pendiente de alguien de la Villa Grimaldi y también a nuestro programa que nos venga a contar un poquito lo que y también tenemos una visita nosotros allá para ir a ir a grabar ¿verdad? que lo vamos a sacar en video con una muestra de lo que es la ah, el en una visita guiada ¿Eh? Eh, suena, no, eh, Eduardo a ver, proyectos hacia adelante, nuevas cancioncitas Nueva y una de las cosas que quiero de una vez por todas poder eh, materializar poder poner en arriba del escenario una obra que yo hice hace mucho tiempo ¿no? que se llama La Barcarola que es eh, un, una cantata en el fondo que yo hice con un libro de Pablo Neruda La Barcarola ahí salieron nueve canciones y entre canción y canción también recitado y yo eso lo presenté como cuatro o cinco veces en, entre el 2002 y 2003 pero después el grupito que formamos se, se disolvió y ahora estoy volviendo de nuevo a las andadas Ya. Ojalá lo pueda presentar al fondar y, pero si no sale en el fondar seguir nomás derecho y ver cómo, cómo lo cómo lo cómo lo presento, que sí. me parece un buen trabajo. Y así. Pues. Vamos ¿Sí? a tirar la idea hoy día en el en la tarde en el cabildo cultural que se está desarrollando en. O sea, sí. en, en Checó, vamos a hablar con alguna gente, a lo mejor también van a estar el ¿Qué es lo que necesitas para armar el. armarlo? No? Ese, eh... Necesito músicos que yo he estaba hablando ya con con alguna gente. Ya. Mira, eh, básicamente, eh, por ejemplo, lo que es son músicos, un arreglador y, y dos recitadores. Eso está como bien encaminado. Ya. Lo que necesito es tiempo. <risa> <risa> <risa> Volvemos. Volvemos. <risa> Así es. Y después y de ahí para adelante, claro, el tiempo para poder. Eh, trabajar para poder montarlo y después ya son los contactos para presentar esa obra. Okay. Así que y, y está como encaminado, si, si el problema es hay que solucionarlo uh -huh. en cuanto a cómo, cómo lo ponemos arriba del escenario. Y yo tengo harta ambición en el sentido de que creo que, que, que es un buen trabajo, dura unos 45, 50 minutos más o menos, creo que se puede mostrar en... Bueno, en colegios, en a través de municipalidades, a través del gobierno, a donde, a donde quieran escucharlo, yo creo que va a ser bueno. Bueno, entonces a todos los oídos que nos están escuchando por, por la señal Eso. online también, eh, invitados. A sumarse claro, como nosotros, músico, como colaborador, a la institución a patrocinar, a enviar cartas de patrocinio y a las empresas, por supuesto. Claro, a ponerle claro, un por el lugar, y nosotros nos comprometemos a hacer todo el asunto de publicidad y que podamos Yo me la, hacerlo por aquí, por allá. Me la voy a jugar para que el 2010 <coughs> esté ya montada. Ok. Ok. Eh, nos comenzamos a despedir. Ya. ¿No, ¿Ya? Sí, me dice que sí, Jonathan. Ya. Ya, él manda. Un gusto Él, por, él manda. Queridos ¿Mm? amigos, un gusto para Un gusto mí. para nosotros. Ya y Radio encuentro tu casa yeah, me, yeah. Me, me traslado para acá. ¿Mm? Yeah. Ningún problema, por ahí armamos una caminta y nos arreglamos. <risa> ¿Ya? Ahí sí. Y comenzamos a despedirnos podemos... sí. con Cristian. Cristian. Encantado de conocer este nuevo proyecto de la Barcarola que están no. trabajando. Sí. Encantado de no estar con la gente de Peña en esta mañana que ya se empieza a hacer mediodía. Sí. Y dejarlo invitados a vivir con armonía, a olvidar el tema de los enemigos. Y, y tratar de vivir en el amor y la paz. Un saludo a mi hija que va a estar de cumpleaños el 4 de septiembre. Bien. De me estoy acordando de ti todos los días. <risa> Tus palabras finales por el día de hoy. Eh, bien, pues ha sido también un gusto enorme para mí a, a, a haber estado con ustedes. <risa> Yo estoy viviendo aquí cerquita. Uh -huh. Y, y toda oportunidad para poder manifestar lo que uno piensa es, es bonito, te hace más humano así que será para pa otra, supongo por supuesto, más uh -huh. temprano que tarde un abrazo un abrazo a todo el mundo y, y chao bueno, y por mi parte también nos, me despido, y, pero le vamos a pedir a Eduardo que nos diga con qué tema nos vamos a despedir hoy día despidamos con Óyeme Tú John Lennon ¡Ah! Homenaje a mi ídolo sí, de aquellos tiempos Una hermosa canción y nos quedaron pendientes Algunas canciones, algunas imitaciones de Eduardo, ¿ya? Oh. Por ahí tiene ¿ya? Por ahí, Yo he escuchado algunas cosas por ahí ¿sí? ¿Sí? Salvatore ¿Ya? Adamo Salvatore Adamo, ¿ya? canta mejor que Salvatore Adamo uh -huh. Bueno Puta. Nos despedimos y nos juntamos el próximo sábado Nuevamente a las 10 de la mañana en su programa Aquilo Hermida, en su Radio Encuentro 107.3, hasta siempre amigos Y nos vamos entonces con Óyeme tú, John Lennon de nuestro amigo Eduardo Yáñez. a un cuerpo sin vida sin salir y una vez más la vieja historia de bandir y policía de algo de diviste mover detrás los muros algo desnudaste, delante de otros ojos algo quisiste ser Descubriste lo ancho que es el mundo Descubriste lo solo que es el hombre Descubriste lo mal que se respira Descubriste Solo eras tu melena y tus ganas de ser. Después deci esa mujer apareció y pudiste andar solo. Cambiaste los aullidos por veleros que traerían paz hacia nosotros. Decidiste que la guerra era una estúpida de alumbrar veías tus hermanos trabajando y aprendí siempre más y siempre iba siendo condenado a ver más claro Cada día nos llega nueva gente Ahora fuiste Recorrimos 90 minutos de canto, poesía Literatura, conversación y reflexión. El próximo sábado nos volvemos a encontrar de 10 a 11.30 horas aquí en el 107.3 FM o en www.aquilohermida.tk. Buenos días. Radio Encuentro le indica la hora. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Radio Encuentro le indica la temperatura. 10 grados. Ser ciudadano es pensar con cabeza propia y hacer pensar a la opinión pública. Ciudadanos que eligen a sus gobernantes y también los fiscalizan, que denuncian la corrupción, que se organizan, que se movilizan, que no se conforman con la democracia representativa y ejercen la participativa. Hola, amigos de Radio Encuentro. Les invito a escuchar el programa Estación La Minga bajo esta sintonía, en los días viernes a partir de las 2 de la tarde. Radio Encuentro 107.3 FM y también pueden escucharnos a través de la web www.elencuentro.cl. Linda, más linda, la minga de Chiloé. Y por la No queremos medios de comunicación, queremos enteros. Radio Encuentro 107.3 FM, la primera de Peña Lolén.